Eso es todo chat. ¿Todo? La mayoría, sí. ¿Cuántas focas tiene? Muchas. ¿Cuántas focas tiene? No, no. Chat bajamos. Lo q u e v i m o s virtualmente y h a b r a m o s bajado 6.000 hojas más o menos. Pero bueno. No sé qué va a pasar hoy, en función de eso vinimos con, de, con este material. O sea, no sea, Declarado... La expectativa de la fiscalía es、eh, prisión perpetua. ¿La querella también? Coincidimos,、uh -huh. coincidimos. Pero no, no, no estimaron la, el odio de género que habían pedido ustedes. Sí, lo que pasa es que sí, esa es una, una agravante nuestra por、pues, nuestra, la que planteamos nosotros. Lo que pasa es que la perpetua va a ser con, aunque sea una agravante sola, no hace falta que estén todas las agravantes para que s e a p e r p e t u a Puede ser la de la fiscalía, puede ser la de la querella. Nosotros entendemos que, que puede haber un fallo novedoso respecto a la cuestión del odio de género, del sí, sí. homicidio por odio de género. ¿Acompañan toda la acusación de la fiscalía? Absolutamente, sí. Sí, sí, sí, con algunos matices por ahí, pero no, no, no. Sí, sí, acompañamos la. la Aderimos h a la acusación de la fiscalía como lo hicimos puntualmente cuando el procedimiento intermedio. ¿Cómo está la familia, aguerrido? ¿Cómo está la familia d u p u y Tiene e momento. s Creo que el más conmovido con este momento ahora es el padre. Bueno, los abuelos de vuelta c o u e n o s a i s tuvieron un accidente en la ruta. Están、eh, muy satisfechos con el tema de la ley Luso, como viene. No, pero los vi bien. Al que más conmovido vi es a Cristian, posiblemente por la situación procesal que tiene que atravesar hoy. Así que veremos. ¿Los abuelos cuándo declaran? No, no sé la fecha, creo que es el 23, me parece. ¿Doctor, hoy、no. va a declarar el papá en el juicio?